Qué lindo, ¿verdad? Que a cada instante de nuestra vida podamos, ¿verdad? Preparar una habitación para dialogar íntimamente con el Espíritu Santo. ¿Verdad? Que a cada instante de nuestra vida podamos siempre disponer la voluntad para poder buscar de su presencia. Qué hermoso, ¿verdad? Como decía este cántico, a cada instante de mi vida quiero adorarte. A cada instante de mi vida quiero agradecerte, Señor, por todas las cosas, Señor, que haces en mi vida por cada cosa, Señor, que has hecho, de dónde me has sacado, Señor, y cuántas cosas, Señor, que has hecho, Señor. Por eso te bendecimos, Señor, en esta tarde, por eso a ti te damos la gloria, Señor. Y no quisiéramos decir a cada instante, ¿verdad? Sino siempre, que vendría a ser lo mismo, pero siempre, Señor, queremos construir una habitación para adorarte, para bendecirte. Amén. Qué lindo día que nos regaló el Señor, ¿verdad? ¿Cuántos están contentos con este día, verdad? ¿Y ¿Cuántos están contentos cuando llueve también, verdad? Qué lindo día que nos regala el Señor, ¿verdad? Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro Según San Mateo. Evangelio Según San Mateo en el capítulo 8. Amén. Dice el título Jesús Anaú Leproso. Gloria a Dios. Señor, que siempre podamos adorarte, que a cada instante de nuestra vida, Señor. Nuestro corazón, Señor, recuerde las grandes cosas que has hecho con nosotros y por fe también las que vas a hacer, Señor. Porque creemos firmemente, Señor, que todos aquellos que invocan tu nombre, Señor, y creen y te siguen, Padre, tú tienes cosas para ellos. Amén. Evangelio según San Mateo, capítulo 8. Dice el título, ¿verdad? Jesús sana a un leproso. Qué lindo cuando el Señor Jesús viene sobre nuestras vidas y puede sanarnos, ¿verdad? Qué hermoso también que en esta tarde podamos nosotros dar ese primer paso, de poder a, a acercarnos al Maestro, de poder acercarnos a ese, a ese amigo, ¿verdad? Que está siempre dispuesto a poder escucharnos y a sanarnos, y que le podamos entregar hoy a Él toda esa ansiedad, toda preocupación. Mateo capítulo 8, ¿verdad? Está esta historia, la cual relata de un lepros. Y dice de la siguiente manera. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, ¿puedes limpiarme? Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo, qué hermoso cuando las cosas suceden al instante. ¿Verdad? dice que al instante, al instante la lepra desapareció así que Jesús descendió del monte, mucha gente le seguía pero a pesar de que mucha gente le seguía a este hombre, ¿verdad? se acercó hacia Jesucristo, sin importarle qué podía impedirle que él se acercara solamente fue hacia él y era una persona que tenía una enfermedad, ¿verdad? era leproso, dice la palabra de Dios. Y en aquellos tiempos la lepra era algo tremendo. Cuando la persona contraía la lepra, inmediatamente la sacaban fuera de la ciudad hacia un lugar donde allí estaban todos los leprosos. Era sinónimo y es sinónimo, ¿verdad?, de pecado. La lepra es sinónimo de pecado, ¿verdad? Es una enfermedad muy fea y rápidamente Dice que se contagiaba. Entonces inmediatamente, que se contraían, los sacaban fuera de la ciudad. Los alejaban, los dejaban ¿verdad? imposibilitados ¿verdad? de diálogo con nadie. Allí los familiares iban y les llevaban comida, se la dejaban de lejos. Qué feo que era pasar por esa situación de lepra, ¿verdad? Tenían que arrimarle la comida y así ellos venían y la agarraban y se iban para adentro, pero no tenían contacto físico con las personas, ¿verdad? Entonces, la lepra también es sinónimo de pecado, ¿verdad? Significa lo mismo, ¿verdad? El pecado. Recuerdo también, hay un pasaje que dice que el Señor le hizo a Moisés, ¿verdad? Poner la mano en el pecho y después quitarla, ¿verdad? Y quedó con lepra. Y al instante el Señor le hizo poner la mano de vuelta y la sacó y la lepra había desaparecido. Qué lindo que podamos venir delante del Señor reconociendo que quizás hay errores en nuestra vida que somos personas que han sido limpias con la sangre de Cristo pero que el pecado está delante de nosotros constantemente no somos perfectos sino que vamos camino a la perfección dice la palabra del Señor, estamos compartiendo en el libro según Mateo esta historia, en el libro de Mateo en el capítulo 8 una historia de una persona que se acercó a Jesús y No era una persona reconocida, no era una persona política, no era una persona, no era una persona de los altos rangos, como se puede decir hoy, ¿verdad? No era ninguna persona de renombre. No era por eso que Jesucristo dijo, sí, quiero. Pero hubo algo que lo cautivó al Señor Jesús, hubo algo que inmediatamente le dijo, sí, realmente quiero. Cautivó el corazón de Jesucristo esta persona. Y había cuatro cualidades que tenía, o cuatro cosas por las cuales esta persona, ¿verdad?, se dirigió hacia Jesús inmediatamente dice que el Señor le dijo si sí, quiero vamos a repasar Mateo capítulo 8 dice cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo Señor si quieres puedes limpiarme Señor Jesús extendió la mano y le tocó diciendo quiero se limpio Y al instante su lepra desapareció. Qué lindo que el Señor Jesús nos diga, sí quiero rápidamente, quiero hacer esto en tu vida. Rápidamente quiero sacar esa dificultad de tu físico, esa dificultad de tu corazón, de tu alma que está estorbando. Qué lindo que nosotros podamos rápidamente también. Pero ¿de qué manera? Hay maneras para ir delante del Maestro. Yo no sé de qué manera estás tú hoy presentándote delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque yo creo firmemente y estoy convencido de que Él está aquí en este momento de que su presencia, ¿verdad? porque Dios es Espíritu y donde está el Espíritu de Dios dice que hay libertad y Él está aquí y yo no sé cuál es la condición con la que tú vienes hoy delante de Jesucristo, el mismo que estaba allí presenciando esa historia, hoy está aquí y yo no sé de qué manera vienes a plantearle tu problema este hombre se paró delante de Él frente a Jesús dice que había una gran multitud Venía el Señor Jesús descendiendo del monte. Él no esperó un tiempo, fue rápidamente. Hoy día vemos personas que dicen, no, mañana, voy a ir mañana, el domingo que viene, porque hoy tengo cosas planificadas. Quizás el miércoles pueda hacer que vaya. Este hombre dice que rápidamente, no esperó. Él fue hacia donde estaba Jesús. Y qué lindo cuando tú y yo podemos rápidamente caminar hacia donde está Jesús. ¿Y qué es caminar hacia donde está Jesús? ¿Dónde podemos encontrar hoy a Jesús? ¿Verdad? ¿Dónde podemos encontrar ropa? En muchos lugares, ¿verdad? ¿Dónde podemos ir a cortarnos el pelo? En los supermercados, ¿verdad que no? Ya hay mengua en los lugares. Ya hay ciertos lugares donde tú te puedes cortar el pelo. Y así cada cosa. Entonces hay, lugar, hay un lugar donde puedes venir a buscar a Jesús. Primeramente, tu corazón tiene que estar dispuesto porque Él está en todos lados donde se invoque su nombre, como decimos con el hermano ¿verdad? en todos lados donde se invoque su nombre, así está él y esta persona fue directo hacia él él sabía que ese hombre era Jesucristo ese hombre, era un hombre que hacía milagros, era un hombre que estaba al poder en sí mismo y él fue en busca de ese milagro pero no fue lo que lo que lo cautivó de Cristo no fue sino la humildad que había en ese hombre dice que se acercó Y aquí vino un leproso y se postró, dicen el dos ante él, diciendo, Señor, ¿quieres limpiarme? Se postró. Y aquí está, ¿verdad? Cuando tú vienes dispuesto y reconoces el error que hay en tu vida, cuando estás dispuesto a reconocer que has fallado delante de Dios, que es el único que puede ayudarte, que es el único que puede sanarte, que es el único que puede librarte, este hombre dice que vino y se postró inmediatamente. ¿Cuántas veces vemos no tener estas actitudes delante de Dios pero resulta que sin estas actitudes delante de Dios no puede el Señor no te va a decir si sí, quiero el Señor para decirte si sí, quiero tienes que venir con un corazón íntegro para que el Señor te diga si sí, quiero tienes que venir con un corazón dispuesto primeramente reconociendo que hay dificultades en tu vida y que el único que puede sanar esas heridas, sanar, quitar esa lepra ese señor Jesús y como decíamos que la lepra es paralela al pecado, ¿verdad? representa el pecado yo no sé cuál es la lepra que hay en tu vida, yo no sé cuál es esa condición que te limita de hacer cosas, de caminar de poder ser libre definitivamente, este hombre esa lepra era un impedimento hacia su vida, no podía avanzar esa lepra le impedía a él avanzar donde iba le miraban, ¿verdad? de una manera despectiva, ¿verdad? era deshonroso portar lepra y lo miraban de una manera fea yo no sé hoy por qué es diferente y hace poquito me contaba el hermano, ¿verdad? sobre un caso que había un hombre que estaban en, en una reunión en la iglesia, ¿verdad? y había un hombre que dice que todos sabían que, que, que, que fumaba el hombre, ¿no? Entonces vienen otros hermanos y le dicen, y lo que pasa dice que, ¿viste cómo es? Dice, el humo, dice, porque el pecado, ¿no? Dice. Y vino otro y le dijo, pero, mirá que, el humo está todo bien, pero mirá que hay pecado que no echan humo, le dijo. Viste, le pasó, le pasó el trapito al otro. Porque no, no, no sabemos la condición del corazón, ¿verdad? Dice que este hombre dice, echa humo, lo, lo criticaban porque echaba humo. Y vino otro y le dijo, pero mirá que hay pecados que no echan humo. Solo el Señor sabe la intención del corazón. Solo el Señor conoce nuestro verdadero interior. Pero qué lindo que podamos venir delante de la presencia de Dios y decir, Señor, quiero que limpies esto en mi vida hoy. Hoy quiero que quites esto en mi vida. Hoy quiero entregarte esta área de mi corazón, Señor, que está impidiendo que yo pueda avanzar. Señor, yo quiero realmente, y sé que Tú eres Cristo sé que tú estás bajando de ese monte sé que tú descendiste pero necesito que me limpie ¿quieres Señor limpiarme? pero qué importante que reconozcamos primero que hay cosas en nuestro interior que tienen que ser limpias y solamente el que, el que tiene la potestad de hacerlo es Jesucristo amén y este hombre tenía cosas ¿verdad? que Jesucristo vio y la primer cosa la primer cosa que vemos de este hombre, era la condición de lepros. La condición de lepros. Él sabía que había... la lepra abundaba en su vida. Dijo, Señor, necesito que tú me limpies Así que la primera cosa que necesitamos para venir delante de la presencia del Espíritu Santo es reconocer nuestra condición hoy. ¿Cómo estamos con el Señor? ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo estamos en nuestra vida? ¿Cómo estamos en nuestra familia? ¿Cómo estamos en nuestra intimidad con el Señor? ¿Cómo nos manejamos y cómo caminamos? Porque la palabra de Dios dice, según el apóstol Pablo, que somos como cartas leídas. Donde tú caminas, haz de cuenta que es una carta. Te leen por tus actitudes. Las personas te den, te leen, no por lo que hablas, sino por lo que refleja tus hechos. Entonces, qué importante que hoy, que estamos aquí delante del Señor, la primera cosa... Creo yo que cautivó el corazón de Jesús, es que esta persona reconoció. Dice que cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente y aquí vino un leproso y se postró delante de él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Él reconoció su condición. Qué lindo que hoy puedas tú también reconocer tu condición. Qué lindo que puedas venir hoy delante del Señor y decirle, Señor, si quieres puedes sacar esto de mi vida. Puedes sacar este enojo de mi vida que está impidiéndome avanzar puede sacar este dolor de mi vida que está impidiendo que camine de la manera que debería de caminar Puedes quitar Señor esta tristeza si quieres puedes quitar esta depresión Señor quiero volver a sonreír como lo hacía antes y me cuesta y hay algo en mi vida que está siendo un impedimento si tú quieres Señor pero reconozco Señor que aquí está, esta es una de las cosas Señor que sé y soy consciente que porto ¿eres consciente de lo que estás portando hoy? ¿eres consciente de lo que tienes que despojarte hoy? este hombre era consciente de su condición había una condición que le impedía integrarse a la sociedad como cualquier persona ¿qué es lo que te impide a ti? integrarte a la sociedad de Dios ¿qué es lo que te impide a ti? vivir una vida libre vivir una vida en bendición ¿qué es lo que te impide hoy? poder quizás acercarte como este hombre Porque hay muchas personas que, sabiendo y reconociendo, dicen, no, pero no estoy preparado, no estoy preparada. Quizás más adelante le ponen día y fecha al Señor cuando la palabra dice que no sabe qué vamos a hacer el día mañana, como hablamos hoy, ¿verdad? Es hoy. Tú tienes que vivir tu hoy. Es tu hoy, no tu mañana. Es hoy donde tenemos que venir y plantearle al Señor. Límpiame, Señor. Hay una área de mi vida, Señor, que necesita, o a, o varias. Áreas de mi vida, Señor, que necesitan ser limpiadas. Necesitan que tu presencia, Señor, quite toda contaminación, quite esta lepra que me está estorbando, que me está molestando, Señor amado. Dice que este hombre reconoció su condición. Qué importante cuando tú reconoces tu condición delante de Dios. Qué lindo que podamos venir con un corazón que reconoce que hay faltas en nuestras vidas y que el único, el único que puede Realmente quitar esas carencias de nuestra vida y hacer ¿verdad? que caminemos libres, sin cargas, sin pesos, es el Señor Jesús. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Cuántos quieren, como este hombre, plantarse delante de Jesucristo y decir, Señor, ¿quieres quitarme esta? Y ahí le pones el nombre que tú quieras. Él tenía lepra y le dijo, ¿quieres limpiarme, Señor? Sí, Señor, sí quiero, le dijo Jesús. Quiero limpiarte, sí. La verdad que sí, que quiero limpiarte, quiero sanarte. Quiero quitarte la tristeza, quiero quitar ese menosprecio que la gente pone a través de, del verte nomás. Solamente el acercarte a Jesús provoca esas cosas. Solamente el acercarte a Jesús provoca esas cosas. Qué hermoso, ¿verdad? Porque dice que este hombre reconoció la condición que tenía de leproso. Y decidió ir a Jesús lo segundo la decisión que este hombre tomó ¿verdad? había en él una enfermedad inmediatamente no dudó fue hacia Jesucristo se determinó ¿verdad? a ir hacia él y decidió tener un diálogo con Cristo que tu decisión hoy sea ¿verdad? la misma imitar ¿verdad? estas cosas que Ocasionan milagros, ¿verdad? Este hombre lo que hizo fue ocasionar un milagro en su vida. Este hombre hoy está en la Biblia, este hombre hoy está recorriendo el mundo esta historia, pero es una historia verdadera, es una historia de fe. Es una historia que abarca mucho más que esa lepra, ¿verdad? Es una historia que puede sanar corazones, almas, ¿verdad? Salvar, por sobre todo, porque Cristo vino a salvar tu alma y mi alma de la condenación eterna. Había un juicio sobre nuestras vidas establecidos y el Señor Jesús fue el único que tuvo la potestad de hacerlo. Y también hubo un acto de humildad en él, porque según el libro de Filipenses dice que no escatimó en sí mismo, sino que tomando forma de hombre se humilló a sí mismo y a una cruz fue a parar. Y fue obediente hasta la muerte en la cruz el Señor Jesús. Y dice que se humilló a sí mismo. Qué lindo que nosotros también podamos venir con un corazón humilde, con un corazón humillado delante de Dios para poder alcanzar la gracia y el favor de nuestro Señor, ¿verdad? y este hombre tenía verdad reconoció su condición primeramente se decidió a acercarse al maestro verdad señor Jesús en lugar de seguir quizás sufriendo se determinó a acercarse dijo basta no voy a esperar más es ahora el momento yo voy a decidir no voy a esperar que vengan a buscarme no voy a esperar porque no sé el día de mañana dónde voy a estar yo no sé este hombre que hubiera sido de su vida si hubiera ido otro día estaba marcado su destino lo decidió él hay gente que dice no, porque es en las cosas del destino tú eliges dónde vas a estar dentro de dos horas, dentro de tres horas el Señor ya tiene establecido tu fin y el mío pero el destino no lo provoca, el Señor lo provocamos nosotros ¿cuántos están de acuerdo con esto? somos nosotros quienes provocamos nuestro destino ojo con esto cosas del destino, el destino no quiere que tú estés, si mañana o dentro de un rato te vienen a invitar a participar, no sé, de cosas malas, ¿fue el destino que te llevó hacia sí o fue tu decisión? A veces es nuestra concupiscencia, son nuestros deseos que nos llevan hacia otros lugares, por eso dice la palabra de Dios que hay caminos que a nuestros ojos parecen derechos, parece que está todo bien, pero dicen que al final es torcido y de muerte. No terminan siendo tan derechos esos caminos. No terminan siendo tan de bendición. Pareciese que como que a lo primero está todo bien, ¿verdad? Pero después comienzan, comienzan a tomar una curvita, una curvita, una curvita y se terminan saliendo del camino. Y ya no era el camino de derechos, sino el camino se torció. Pero qué lindo que nosotros hoy podamos transcurrir por este camino. Podamos venir con un corazón íntegro delante del Señor y decirle Señor reconozco mi condición con la que estoy caminando hoy necesito ser limpio vengo de vol voluntariamente hoy decido yo Señor acercarme a Ti con un corazón Señor y es de mi voluntad Señor que lo estoy haciendo porque quiero realmente que Tú me limpies Qué hermoso verdad tercero, dice que se humilló este hombre En el versículo 2 dice, postrándose, postrándose. Lo leemos. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puede limpiarme. No le puso condiciones al Señor. Se humilló delante de Dios. ¿Cuántas veces vemos personas que le ponen condiciones a Dios? No, voy a ir, pero hoy no, mañana voy a ir. Y hoy esto no lo voy a hacer, voy a hacer esto y esto, pero mañana sí voy a hacer lo otro. ¿Verdad? Hace poco, una persona que vino a este lugar, y justo coincide con esto, porque es algo que podemos expresar públicamente, vino una persona y, y se fue hacia su casa, y, y dice que cuando llegó a su casa, quedó como una, como una tristeza había en su interior. Y luego nos no manifestaba que, dice, quería, quería, quería llorar pero no, no, no me dio vergüenza no sé, me sentí que no, que no era digna de llorar delante del Señor que no era digno de llorar delante de Dios y, y, y me fui con todo eso y el Señor no quiere eso el Señor quiere que, que si tienes que llorar que llores, estás llorando delante de Él no estás llorando delante de mí ni delante de, de un hermano o de una hermana si tienes que llorar hazlo delante de tu padre del que puede perdonar tu pecado del que puede sanarte, del que puede limpiarte amén Entonces qué lindo que hoy podamos también de la misma manera no mirar con, o, o, o, con una mente humana, pensar, sino que sea más allá de eso. Si yo estoy delante del que puede sanarme, me voy a ir, me voy a ir sin esa oportunidad, me voy a ir de la misma manera, con la misma lepra, me voy a ir de la misma lepra, voy a seguir con esta lepra por no reconocer que soy portador de esta lepra, por no decirle, Señor te reconozco que eres el único que puede sanarme te entrego esta dificultad, te entrego este cansancio te entrego todo este abatimiento y cuánto cuesta a veces en el corazón humano ¿verdad? reconocer esto pero se fue con la misma condición no se postró delante del Señor Jesús y no postrarse delante del Señor Jesús el Señor te da libre albedrío de que tú decidas no postrarte Él respeta tus decisiones pero esta historia refleja que al instante fue al instante reconoció la condición de pecador reconoció que había cosas en su vida que necesitaban ser sanadas por el Señor se decidió a caminar y a determinarse, yo voy yo sé que el Señor algo va a hacer en mi vida pero yo voy a reconocer no esperó que le tomaran de la mano, no esperó que lo llevaran. Inmediatamente, dice que fue, hacía un encuentro con Cristo. No esperó que Cristo viniera a su vida, él fue a buscarlo porque sabía, ¿verdad? Que cuando él pasara por así, algo le iba a suceder en su vida. Qué lindo que tú y yo en este tiempo también podamos aumentar nuestra fe. Podamos creer que, ¿por qué no en este mismo momento puede suceder algo en mi vida? Si es el mismo Dios, no muda, no cambia. El mismo Dios que sanó a este leproso puede sanar hoy cualquier enfermedad que haya en mi vida en este mismo momento. ¿Lo crees? ¿Crees que Dios te puede sanar? Si es su voluntad, Él te puede sanar. ¿Crees que Dios puede limpiar y perdonar los pecados? ¿Crees que Dios puede levantarte de la situación en la cual te encuentras hoy? ¿Crees que Dios puede parar esa tormenta como la paró cuando había una barca en medio del mar a las 3 de la mañana, dice. <ríe> Mira qué hora. Tremenda tormenta se apareció el Señor Jesús caminando. Y al ratito dice que fue una grande labonanza, una paz tremenda había. Qué autoridad que había en Cristo, es Dios mismo, hermano, en tu vida, en mi vida. ¿Qué no puede hacer Dios? Si nosotros reconocemos nuestra condición primero. Si decidimos por voluntad propia acercarnos a él y determinarnos, ¿verdad? ¿Qué no puede hacer? ¿Qué no puede hacer si nos humillamos delante de de la presencia del Espíritu Santo como el otro día leíamos y en Primera de Pedro si lo quieres anotar en Primera de Pedro en el capítulo 5 en el versículo 6 dice humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará así que cuando tú te humillas el Señor te exalta este hombre dice que reconoció su condición vino rápidamente a los pies de Cristo y somilló dice que se postró y Jesús le agradó cuando tú te postras el Señor Jesús interviene a tu favor cuando tú reconoces tu condición el Señor Jesús rápidamente se complace de hacer un milagro para tu vida, rápidamente tocas el corazón de Cristo cuando el Señor es muy sencillo para que le agrademos hermano, la palabra del Señor es muy sencilla Él no dice que vengan con determinadas condiciones, no, Él dice, venir a mí los cargados y trabajados que yo los haré descansar, y cuántas veces venimos cargados y nos vamos con las mismas cargas, porque nos cuesta reconocer que tenemos que entregársela nos cuesta reconocer que Él es nuestra suprema autoridad máxima y que tenemos que humillarnos delante del Señor que es nuestro Creador que Él tiene la potestad de hacer lo que Él quiera, porque Él es Dios y está por encima de todo. Pero cuántas veces le ponemos condiciones al Espíritu Santo y no permitimos, por ende, que obren nuestras vidas. Cuando tú le pones condiciones a Dios, Dios no puede hacer un favor a tú, para tu vida. Dios no puede obrar a tu favor. No puede la misericordia alcanzar mentes que le ponen condiciones a Dios. La misericordia, el favor... La gracia que ya está derramada en este tiempo es gracia. Dios es el mismo. Pero qué importante que te determines a reconocer actitudes de tu vida que tienes que cambiar. Que hay cosas que tienes que entregarle a Dios y determinarte a que sean un antes y un después en tu vida. Como dice 2 Corintios 5.17, las cosas viejas pasaron este hombre yo creo que fue un antes y un después y se vivió esa escritura cuando tuvo ese encuentro con el Señor Jesús fue un antes y un después la lepra quedó atrás, todo lo que vino fue diferente todo lo que vino fue diferente para su vida tuvo un encuentro tremendo con el Señor Jesús pero para una vez que tienes ese encuentro con el Señor Jesús también tienes que determinarte a abandonar cosas de tu vida cuando el Señor vino y te limpia ya te limpió la única persona que puede otra vez volver a ensuciar, ¿verdad? Eres tú mismo, tú misma, porque el Señor te limpia. Pero muchas veces descuidamos nuestra relación con Dios, descuidamos nuestra comunión con el Espíritu Santo. Y eso provoca muchas veces, ¿verdad? ¿Qué sucede en la cocina si tú no la limpias? Se va amontonando, mugre. Lo mismo aquí, si no barremos, ¿verdad? En un momento vamos a estar caminando arriba del polvo. Así es nuestro corazón, constantemente tenemos que estar limpiándolo y se van amontonando residuos residuos, residuos que molestan ¿verdad? si tú tienes 10 platos y no los lavas va a llegar un momento que va a estar los 10 allí así son esas pequeñas cosas que están en tu corazón las vas, las vas amontonando las vas amontonando y el corazón es grande tiene lugar para una cosa, tiene lugar para otra y se van amontonando cositas que comienzan a estorbar en mi interior y comienzan a estorbar y llega un momento que exploto Cuando tenía, era simplemente venir delante del Señor Jesús. Señor, aquí estoy dispuesto, quiero cambiar, reconozco, Señor, que he fallado en mi vida hasta ahora. Como dicen en el mundo, no le invoco, no le invoco a una vos. Oh. Quiero invocarle. ¿Vos cómo hacen los demás que todos le invocan una? Una sola quiero. Una sola sí. Es una la que pido. ¿No te pasa? ¿No escuchás eso? ¿No escuchás a menudo? ¿Vos cómo hacen todo? Todo, pero una quiero invocarle. Y esto me hace acordar de esa mujer que dijo así tan solo tocar el borde de su manta. No es con la tómbola, con el 5 de oro. ¿eh? No es en Cuba. No es en Estados Unidos. Es humillándote delante de la presencia del Espíritu Santo. Y vas a invocarla más grande. Vas a invocarla que te salva por la eternidad, la condenación que había sobre tu vida, el juicio decretado. Por el mismo Dios, ¿eh? aquí no es el diablo... Es el mismo Dios que estableció un juicio y creó un infierno por los pecados, y él mismo se humilló para salvarte a ti y a mí. Fíjate qué tremendo. Ese es el más grande milagro que puede tener un ser humano, sin merecerlo alcanzar la gracia por la misericordia derramada en la cruz de Calvario. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Gracias, Señor, porque limpiaste, Señor. Limpiaste mis pecados con tu sangre, Señor, y hoy entiendo es tu sangre es tu sangre la que me limpió Señor porque no había como zafar Señor de ese pecado sin embargo viniste tú y me limpiaste así que hoy es un día hermoso para poder reconocer nuestra condición para determinarme a caminar con Jesucristo para acercarme a Él para poder humillarme ¿verdad? y por último, y por último este hombre hizo una petición Este hombre se acercó a Jesús, reconoció su condición, se determinó a ir hacia donde estaba Jesús, no esperó que lo vinieran a buscar, se determinó a ir hacia donde estaba Jesucristo. Tercero, se humilló, dice que este hombre se postró. Y cuarto, hubo una petición de este hombre. ¿Sabes cuál fue? Si quieres, si quieres limpiarme de esta condición, Señor. Puedes hacerlo. Aquí estoy delante de tu presencia. ¿Quieres limpiarme, Señor? ¿Quieres sanar en esta hora las heridas que hay en mi corazón? He venido a esto, Señor. He venido a que tú me limpies. ¿Cuántos quieren hoy ser limpios? ¿Cuántos quieren hoy que desaparezca toda lepra de nuestros corazones? ¿Cuántos quieren realmente tener un antes y un después para ese problema? Estamos delante de la presencia del Espíritu Santo así que este hombre dice que vino y se postró ¿verdad? delante del Señor Jesús también hubo una historia en Lucas 14, 11 en la cual le preguntaron los discípulos, ¿verdad Señor? ¿cuál, cuál de los dos? le dijo una madre, estará contigo y se sentará, y el Señor le dijo el que se humilla será asaltado El que se humilla será asaltado, pero aquel que quiera ser exaltado será humillado, ¿verdad? Qué diferente cuando venimos y nos humillamos delante de, de Dios. También hay una historia en Lucas, en el capítulo 8, cuando Pedro le dijo, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Él reconocía la condición, ¿verdad? Él reconocía la condición. Y qué lindo cuando tú y yo venimos delante de la presencia del Espíritu Santo reconociendo, ¿verdad? Nuestra condición, ¿verdad? quitando toda hipocresía de nuestras vidas porque lo único que quiere el Señor es una condición honesta Señor, sé que hay faltas en mi vida, sé que hay carencias pero necesito hoy que tú limpies arranca esa lepra que hoy me molesta quita todo lo que está Señor haciendo estorbo en mi corazón hay una historia, creo, no recuerdo bien si está en el libro de, de, de Éxodo no sé si en el libro eh, Éxodo 17 o 8 Pero dice que fue Moisés y le dijo a Faraón, estaba lleno de ranas por todos lados, dice, una invasión de ranas. Imagínate que vos puedas, en tu cama millones de ranas, miles. En la cocina miles de ranas. Vas al baño miles de ranas. Ranas por todos lados así, patinando. Imagínate las ranas, viste que son ya de por sí medias babosas, ¿no? Patinando así entre medio de las ranas y dice que el faraón le dijo a Moisés es una historia que está una historia real lo que te estoy contando una historia de las siete plagas las cuales Dios impuso sobre Egipto pero le dijo el faraón a Moisés decile a Dios que quite estas ranas de mi vida no las puedo ver más ya, está bien quiero que las saques yo te voy a dejar ir pero decile a Dios que saque urgente estas ranas porque me son molestas en todos lados imaginate ranas en todos lados en la sartén en las ollas ¿eh? te vas a poner un zapato, ranas por todos lados y sabés lo que Moisés le dijo, no hay problema y le hice una pregunta a Moisés le dijo a Faraón "Dínate de decirme cuándo pues quieres que quite las ranas y así se hará ¿qué le dijo el Faraón? ¿Sabes lo que le dijo increíblemente? mañana mañana quitala le dijo hoy no ¿Querés que quite tu lepra hoy? Mañana. Lleno de ranas, infestado por todos lados, rana, rana, rana, rana. Le fue a pedir, por favor, que quite las ranas. No hay problema, le dijo Moisés, yo las quito. ¿Cuándo querés que quite las ranas, el Señor? Mañana. Voy a dormir una noche más con las ranas porque me acostumbré. Mañana sacá Hoy no, hoy ya las extraño, las ranitas me estoy haciendo amigo. De la misma manera. La, nuestra condición, ¿cuándo quiere ser limpio? este hombre quiso ser limpio en el instante al instante dice pero ¿cuántas veces esperamos hasta mañana? como hablamos recién, personas que esperaron hasta mañana porque hay personas que vinieron diciendo, sabes qué? me fui con esto y me fui con esto son de las personas que dicen mañana, la semana que viene, ¿por qué no hoy? hoy es tu día para realmente exponer ante el Rey de Reyes ¿qué es lo que tú quieres que el Señor limpie de tu vida? ¿has venido hasta aquí? yo creo que para verme a mí Qué bueno si viniste para verme también y qué lindo que yo pueda verte en algún momento pero esto es mano a mano con Cristo dice que estarán dos en un molino y los dos se lo va a llevar, no dice que uno se la ha tomado y el otro se la ha dejado, ¿por qué? porque uno decidieron hoy Señor quiero que limpie Señor la lepra de mi corazón, quiero que arranque Señor lo que me está molestando y lo que es impedimento para seguir avanzando pero otros dijeron mañana como faraón las ranitas de Jara que yo son amigas ¿eh? me como algunas fritas y otras las tengo ahí no, el Señor quiere limpiarte hoy el Señor viene sobre tu vida hoy pero qué bueno que tú puedas venir sobre la vida del Señor y decirle Señor hoy necesito que limpies esta lepra de mi vida ponle el nombre tú conoces el nombre de lo que te está molestando Señor quiero que arranques esto de mi vida aquí estoy Señor vengo, reconozco que tengo este problema hoy Señor y necesito sacarlo te lo entrego a ti me humillo delante de ti, me determino Señor a que tú lo limpies pero arráncalo de mi vida Señor definitivamente y sabes cuándo? sabes cuándo? re ¿No damos cuenta de que el Señor nos limpió de algo? ¿Sabes cuándo te das cuenta realmente de que el Señor arrancó algo de tu corazón? Cuando tú no te acuerdas más de eso. Cuando tú no nombras más esas cosas. Es porque el Señor la limpió de tu corazón realmente. Cuando tú mencionas cosas que constantemente están haciendo daño en tu vida, cuando tú constantemente mencionas esto y lo otro y lo otro, ¿sabes qué? Hay que limpiar el corazón. Hay que arrancar cosas hay que venir delante de la presencia del Señor y decir Señor, si quieres límpiame esto y estoy dispuesto porque ahí está la clave, en el estar dispuesto en el reconocer en el humillarnos delante de Dios para que Dios pueda sanar definitivamente esa herida para que Dios pueda cerrarla para que Dios pueda vendarla y para que sea un antes y un después en mi vida cuando tú no mencionas más quiere decir que esa herida dejó de supurar quiere decir que esa herida se convirtió en cicatriz puede quedar marca de esa herida pero ya no dolerá, ya no supurará ya cerró y ¿sabes qué? tú decides cuándo cerrar las heridas porque el Señor ya vino a la tierra el Señor hoy nos dejó un Espíritu Santo que es nuestro Consolador ese Espíritu Santo hoy te puede sanar como es leproso te puede sanar toda enfermedad física él tiene la potestad de hacerlo ¿cuántos creen que él tiene la potestad de hacerlo? él te puede sanar también la enfermedad de la lepra esa enfermedad del pecado la enfermedad que el hombre no puede sanarte él tiene la potestad es el mismo Espíritu Santo que hoy está aquí el que tiene la única potestad y autoridad de sanarte, de perdonarte los pecados de borrarlos como dice él y no me acordaré más de tus pecados los, los tiraré al agua al fondo del mar así que es tiempo para que tú también te olvides porque si siendo Dios siendo tu creador teniendo la potestad ante el mundo entero no se acuerda de lo que tú hiciste ¿por qué tú te acuerdas? constantemente estás a cada rato acordándote de lo malo que sos o de la mala que sos ¿por qué no es tiempo de olvidarte de las cosas malas que hiciste y feas y te pones por la brecha de Jesucristo si él ya no se olvida si él ya no se acuerda perdón, de lo que tú has hecho ¿por qué muchas veces nosotros nos acordamos? ¿verdad? que sea un tiempo de limpiarnos definitivamente que sea un día en el cual le podamos entregar al Señor Señor yo quiero que cierres esta herida en mi corazón dice que este hombre no te olvides que hizo una petición y está aquí en el, en el versículo 2 dice, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo Señor, si quieres puedes limpiarme una petición si quieres puedes limpiarme, ¿cuál es tu petición hoy? ¿cuál es la petición que tienes para el Señor Jesús? ponte en el mismo lugar de este hombre ponte en el mismo lugar del leproso estás frente a Jesús cierra tus ojos por un momento Estás frente a Jesús Él está aquí frente a ti ahora ¿Cuál es tu petición para Él en este día? ¿Qué es lo que quieres realmente? Que arranque esa lepra que te lastima Esa lepra que surpura constantemente Esa lepra que no te deja caminar en paz En libertad ¿Qué es lo que quieres que arranque el Señor de tu vida en esta hora? Comienza a pedírselo a Él En tu mente El Señor sabe y dice aún De lo que vamos a pedir antes que lo, que lo hagamos Pero también el Señor espera que vengamos a él. Señor, arranca, Señor, ahora este dolor de mi vida. Arranca, Señor, esta frustración, Señor. Quita esta amargura, quita este dolor de mi vida, Señor. Arranca, límpiame. ¿Querés limpiarme, Señor, de este dolor? ¿Querés limpiarme de este dolor, Señor? Limpiame, Señor. Yo quiero ser limpio, pero... Tú quieres limpiarme, Señor. Estoy reconociendo mi error, Señor. Estoy reconociendo que me equivoqué, Señor. Estoy rompiendo con el orgullo, rompiendo con, con la soberbia en mi vida, Señor. Estoy rompiendo, Señor, todo lo que me impida, Señor, acercarme a ti en esta hora. Pero quieres limpiarme, Señor. Límpiame, Señor, y ponle el nombre. Ponle el nombre. Hazme una petición al Señor en este día. Límpiame, Señor, de esto. Quita esto de mi vida. No lo quiero más para mí, Señor. Arráncalo. He caminado, Señor, con esta lembra hasta hoy, Señor, pero pero te vi descender de ese monte, Señor, y dije, no voy a esperar un día más para seguir caminando en esta condición, Señor, no voy a esperar un día más, Señor, no voy a ser como el faraón, reprendo ese espíritu en mi mente, Señor, del mañana, es el hoy, Señor, hoy quiero que me limpies, hoy quiero que me sanes, hoy quiero que me perdones, Señor, hoy quiero alcanzar la salvación de mi alma, Señor, hoy quiero la salvación para mi vida, hoy quiero la sanidad para mi mente y para mi corazón, Señor. Hoy quiero irme limpio y limpia de este lugar, Señor. Hoy quiero irme, Señor, sano, sana, en mi mente, en mi corazón, en mi alma, Señor. Que nada pueda venir, Señor, a opacar después mis oraciones, mi caminar, porque yo quiero que me limpie, Señor. ¿Quieres limpiarme? Cuando tú vienes humillado delante de Dios, cuando tú reconoces tu condición, cuando tú te determinas, cuando tú te determinas, y cuando tú comienzas a pedirle al Señor, el Señor viene sobre tu vida en este día, varón, mujer, el Señor viene a limpiarte, el Señor viene a sanarte, el Señor viene a restaurarte en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido en esta hora, Espíritu Santo, primeramente, Señor, te pido perdón, Señor, te pido perdón, Señor, y te pido que quite, Señor, de mi vida toda lepra, toda contaminación, todo, Señor, lo que ha acarreado en este tiempo, Señor, y ha traído sobre mí dificultades, Señor en mi diario vivir, Señor arráncalo, me arrepiento de todo pecado me arrepiento de toda maldad me arrepiento de toda conversación que he tenido, Señor y perdono en esta hora también, Señor porque tu palabra dice que si nosotros no perdonamos tampoco tú nos perdonarás, Señor que sea una sanidad amplia, Señor, sobre mi vida Padre, reconozco mis faltas reconozco, Señor, que soy un pecador, Señor pero aquí estoy, Señor dispuesto, Señor, a tener una nueva oportunidad, Señor, junto a ti. Padre me restaurame en esta hora, Espíritu Santo, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que limpies mi mente y mi corazón, Señor, que pueda aprender a caminar y a guardar, Señor, y a defender, Señor, tu bendición, Señor, que cuando hable, Señor, de mi boca salgan palabras de bendición, Señor, que ya no pueda venir a contaminarme nuevamente, Señor. Padre, elimino, Señor, toda célula de lepra que quiera estar, Señor, entrar en mi vida en esta hora. La arranco, Señor, definitivamente de mi mente y de mi corazón, Señor. Y aquí estoy, Señor, postrado delante de tu presencia, suplicando, Señor, tu perdón y tu misericordia, para que pueda vivir, Señor, con la libertad con la que tú me llamaste a ser libre, Señor, porque ya no estoy sujeto a un yugo de esclavitud, Señor. Si no tengo el Espíritu, Señor, de adopción, como dice tu palabra, por el cual decimos, Abba Padre, tú me has salvado, tú me has sanado, tú ahora eres mi Padre, Señor, y estoy, Señor, con el Espíritu de libertad, con la cual tú me hiciste libre, Señor, y ya no más, Señor, seguiré, Señor, en las obras de la carne, si no quiero caminar, Señor, junto a ti, Señor, en las obras de tu Espíritu, Señor, hacerlas, Señor, vivas en mi vida en este día, y dispuesto, Señor, estoy a hacer tu voluntad, Señor. Por eso te doy gracias, Señor, porque quiero hacer tu voluntad en mi vida, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y Amén. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos, Espíritu Dios Santo. Estamos dispuestos a hacer tu voluntad, Señor, a partir de hoy, Señor. Dispuestos a hacer tu voluntad, a caminar, Señor, ahora limpio, Señor, delante de tu presencia. Dispuesto estoy a escuchar, tu dulce voz, tu hacerla viva en mi carne, oh Jesús. Dispuesto, Dispuesto estoy a recibir tu bendición, tu sanidad, mi corazón. Necesita más de Confía en tu Señor para vivir santidad no le sea